Continúas en estado de hipnosis a través de este punto del dial y también a través de nuestro blog, a través de hipnotizate.blogspot.com Para continuar ahora vamos a seguir con una banda que llegan desde Austin, desde Texas presentando su álbum de debut, un álbum con un montón de canciones muy cortitas, canciones directas, es la música de Harlem, así con nombre de barrio neoyorquino y temazos como este que nos van a dejar llamado Be Your Baby Grandes canciones, Be Your Baby, sin inventar nada, solamente haciéndonos pasar un rato muy, muy agradable. Eso es lo que puedes encontrarte dentro de ese hippies, que es el nombre que le han puesto estos chicos, Harling a su trabajo. Vamos ahora con un álbum muy particular. Un álbum medio en serio, medio en broma, con una portada también muy llamativa y el nombre igual de llamativo. Everybody Was In The French Resistance Now así de, de largo es como se llama es un, un proyecto que han montado por un lado Eddie Argos de Art Brut junto con Diane Valdes de Blood Arm eh, se sacan de la manga un puñado de canciones eh, pues un poco cachondeándose de otros grandes éxitos que, que se han generado en los últimos meses, Le, con la que nos vamos a quedar es, un, es una respuesta a una canción de Abril La Vinge, la, la chica esta superventas Ellos, uh, la canción le llama Girlfriend, You Know I've Got A. Es la música de Everybody Was In The French Resistance Now. anything at all to do with you, even after I ask you to stop this, I still find notes tucked in my pockets, I don't know what I'm supposed to do, how many times do I have to tell you, We've got concerns about your mental health. He I'm very in love with say, someone else. We've got concerns say, about your mental health. Away. g i r l m i e you know. You know g i r l m i e you know i -I, -E I don't know how this started, but it's got to end. estuvo en la resistencia francesa ahora ese es el, el larguísimo y curioso nombre que han puesto a este divertido proyecto musical que nos ha dejado pues la respuesta eh, al Girlfriend de, Avir, de Avril Lavigne eh, en este caso pues bajo ese nombre Girlfriend eh, también se pega una rayada tremenda con el My Way, en fin con canciones de Michael Jackson una sorpresa muy agradable, muy divertida este Everybody Was in the French Resistance Now Nos venimos hasta nuestro país para escuchar el segundo trabajo de Johnstone El primero lo grabó de forma convencional digamos, con una discográfica eh, Para este segundo pues se salta todo el proceso regala el disco a través de su página web y, y luego pues saldrá eh, en vinilo acompañado también de, del CD incorporado, pero El álbum en principio es gratuito, taller de memoria, como, como venía siendo habitual también en su primer trabajo, pues canciones eh, pop, canciones mm, relucientes, resplandecientes, en este caso prácticamente conceptual el álbum dedicado a, a su infancia. De hecho, la canción que vamos a escuchar, Despierte, comandante Cousteau, está dedicado a uno de sus juguetes. Es la música de Daniel Johnston. pido y exterminado será mejor que despeje el pasillo hasta el comedor en estas fechas señaldas said relación de Johnston con sus juguetes de la infancia en este despierte, Comandante Custó, una de las canciones que conforman Taller de Memoria, su segundo y resplandeciente trabajo. Desde Suecia nos presentan Work, eh, el nuevo trabajo de estos chicos llamados Shout Out Louds, la canción que nos dejan lleva por título 1999. Yeah. Forget shaking every memory Looking backwards No know Música de Adam Olenius y sus chicos eh, desde Suecia siempre tenemos cuota para música escandinava y aún nos quedan más grupos todavía que llegan desde esas latitudes. Sabéis que en hipnosis somos muy muy fanáticos, muy fan de, de esos dos países, de Noruega, de Suecia, de, de Islandia, también han sonado antes lo, los chicos de Siber, en fin... Shout Out Loads es el nombre de, de esta formación Works, su trabajo y canciones tan redondas como este, como esa 1999 Vamos ahora con una sorpresa un, un retorno pues que se estaba haciendo de, de rogar que ya muchos pensábamos que nunca ocurriría y que sin embargo se han decidido a grabar nuevo álbum los chicos de Ocean Color Scene vivieron sus momentos de gloria en la segunda mitad de los 90 con álbumes como Mosley Shores o Marching Already, en este que acaban de editar Saturday, pues vuelven a, a la mejor esencia del pop británico. Lo demuestran canciones como este Magic Carpet Days, son los nuevos temas de Ocean Color Sting.